Juan José Arreola a 20 años de su fallecimiento. Les compartiré algo de acuerdo a la temporada que comenzamos a vivir de su libro con fabulario antológico. Y dice así. Navideña. La niña fue a la posada con los ojos vendados para romper la piñata, pero la quebraron a ella. Iba con traje de fiesta en cuerpo de tentación y almas de consentimiento. Como buen psiquiatra, un amigo mío ha explicado este afán mexicano de romper vasijas de barro llenas de fruta y previamente engalanadas con perifollos de papel de china y oropeles de la siguiente manera. Un rito de fertilidad que contradice la melancolía de diciembre. La piñata es un vientre repleto. Los nueve días festivos corresponden a otros tantos meses de embarazo. El palo agresor es un odioso símbolo sexual. La venda en los ojos, la ceguera del amor y etcétera, etcétera. Pero volvamos a nuestro cuento. Íbamos en que descalabraron a la niña en plena posada. Nos hizo falta agregar que las piñatas, según el criterio apuntado, adoptan toda clase de formas para satisfacer el impulso agresivo de los niños en contra de sus seres queridos, palomitas, toritos, borriquitas, naves espaciales y pierrotes y colombinas, con el palo en plena posada y hubo cubas libres de por medio. ¿Cómo acaba la historia? Tendremos que esperar unos meses para saberlo. Puede ser feliz si la niña da con puntualidad su fruta de piñata. Así tendrá su apoyo casi metafísico la tesis de mi amigo el psiquiatra, destacado autor de cuentos de Navidad. Así termina este breve cuento. ...del maestro Juan José Arreola... ...y con esto... ...yo me despido de ustedes... ...les dejo con el... ...mes de diciembre... ...que cada quien lo vive y lo vibra... ...de diferente manera... ...pero por esta vez... ...hasta aquí llegamos... ...y les deseo como siempre... ...un super finde... ...nos encontramos la próxima... Muy buenas noches... ...bandera de Radio Cartón 360... Y aquí estamos otro viernes más. Si te gusta escribir, si te gusta echar verbo o tirar alguno que otro pedo, este es tu espacio. Repórtate. Hoy tenemos a un amigo en la entrevista. Músico lírico, autodidacta, escritor y artesano en la promoción cultural. Bienvenido, Juan Manuel Arandas. Muchas gracias, Melquiades. Un placer estar en tu programa. Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. ¿Cómo has estado en estos días de pandemia? Pues, básicamente, yo he estado de ánimo muy bien y de salud también. Gracias a Dios. este a y, y no, no he cambiado mis hábitos anteriores a, a esta situación pandémica. Eh, yo sigo haciendo exactamente la misma rutina que hacía antes de que sucediera todo esto. Entonces, eh, básicamente, pues, estoy bien, estoy a gusto y este, haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida. Te pregunto porque tú eres una de las personas... Que es autónomo eh, en cuestión de la cultura y que no recibes ningún dinero de ninguna institución y de ninguna empresa. Y por lo tanto, tu vida es la música. Así es. Y entonces, pues tú tienes que salir a la calle ya que eres una persona que se dedica a llevar música a los, a la gente que va en los camiones a los mercados a los parques a las plazas a los restaurantes eres una persona que no recibe ningún sueldo de nadie entonces Correcto. a ti pues prácticamente te afectó más la pandemia que a todos los demás ¿Sí? platícanos cómo está cómo fue eso ya que tú viviste esas partes Claro, en Arandas, donde tú eres nativo de allí, ¿verdad? Sí, sí, yo nací aquí en este pueblo de Los Altos de, de Jalisco y, y buena parte de mi vida he estado viviendo yo aquí. ¿Y cómo estuvo allá esto? ¿Cómo te trataba la gente? ¿Eh, ¿Cooperaban, no cooperaban para seguir adelante y seguir con tus actividades? ¿Cómo? Mira, este, yo no, no noté un, una baja en mis ingresos, este yo seguí trabajando el horario, las horas que trabajaba todos los días, seguí saliendo, de repente hubo días muy difíciles en los que había eh, muy poca gente en las plazas, en las calles, pero bueno... ...como mi actividad es autónoma... ...no tengo horarios... ...no tengo que checar una tarjeta... Este, ...no tengo que ir a un lugar específico... ...pues eh, yo me las arreglé... ...durante los momentos más álgidos... ...para extender mis horarios... ...y, y poder llevar... este ...pues el sustento... ...a mi hogar... ...y, y eso me... ...me ayudó porque... ...si... Eh, ...antes de, de este problema de salud... este ...mundial... Eh, y, y yo ganaba cierta cantidad y después se redujo porque hubo menos gente pues nada más bastó con que aumentara un po un poco más de horas en, en, mi, en mi actividad de, de trabajo de, de músico callejero y, y eso me, me dio la oportunidad pues de seguir este... Eh, llevando el dinero necesario para los gastos corrientes prácticamente. Entonces, en ese sentido yo no no sentí una afectación grave en mi economía. Y como promotor cultural, ¿en qué rango o cómo te sientes tú que que estás dándole al pueblo, a los ciudadanos? Pues tu trabajo cómo es? Mira, mmm este yo trato eh, de, de ofrecer un, un producto por llamarle así trato de, de ofrecer contenidos eh, interesantes el primer requisito para yo cantar una canción o tocar una melodía es este que a mí me guste y yo siempre he dicho que eh, pues que como todo ser humano, a veces tengo buenos ratos, a veces tengo malos ratos, eh, como todos, pero mis gustos en cuestión de música creo que son algo exigentes, entonces eh, lo que yo canto, eh, bueno, sin, sin obviar eh, la calidad de mi voz o de mi interpretación, que eso ya lo juzgará cada quien cuando me escucha, pero lo que yo canto me tiene que gustar mucho a mí, lo tengo que disfrutar para poder este, interpretarlo de esa manera eh, es una garantía de que de que la gente que me escucha está escuchando música de calidad, eh, no música chatarra, no música basura nada comercial sino pues eh, géneros y autores que en cierta forma no son muy conocidos por Por, eh, eh, por la población en general pero esa es la idea esa es la idea también que la gente conozca música, eh, canciones letras que tal vez no han escuchado nunca y que sin embargo les gusten esa es la idea pues eso es muy bueno también ¿verdad? alguna vez te has querido meter en algún dirigimos como promotor cultural de alguna pues de la presidencia o del municipio o cosas así te han invitado bueno en ocasiones eh, he intentado llevar a cabo algunos proyectos eh, mm, eh, en colaboración con, con el ayuntamiento por ejemplo te menciono <ríe> un proyecto que no que no este, que no fructificó Este, yo intenté en alguna ocasión hacer un coro de flautas con, con niños de las escuelas pero eh, por desgracia este son proyectos bastante ambiciosos que no se pueden llevar a cabo sin la colaboración de maestros y e autoridades y pues eh, por desgracia no, no hay un, un, una entrega una actitud como la como la que tiene un, un promotor cultural independiente entonces sí lo he intentado pero no, no ha sido positivo eh, más bien yo yo sigo trabajando siempre por la vía libre ok entonces tú te consideras más bien tu escuela ha sido la calle la banqueta amigos que te han apoyado en, en estas en estos proyectos personales también verdad así es así es Básicamente eh, eh, mi trabajo eh, artístico o, o de promoción es este completamente por la vía libre o sea, eh, yo no recibo sueldo de ninguna institución y, y con lo que la gente me apoya yo este, sigo trabajando eh, porque puedo comer puedo pagar los gastos de luz de internet, etc. Y, y con eso yo me aseguro un lugar en ahora sí que en la vida en la vida cotidiana del pueblo y, y me da la oportunidad de hacer lo que más me gusta que, que es este la música y, y otras otras vertientes del arte y, y lo hago con mucho gusto y no me va nada mal digo no no es un gran negocio pero sí puedo yo este trabajar en la promoción Eh, vamos a decir relativamente con, con, con mucha libertad ya sé que te gusta escribir eh, tienes ya algunos libros de tu autoría ¿verdad? sí, así es ¿y sí. este cuál de las dos te gusta más? ¿ser escritor o ser músico? Mm, bueno Eh, ...las dos actividades... ...son muy muy gratificantes... ...pero... Eh, ...la música... Eh, es, ...es mi... ...por así que mi expresión preferida... ...porque... Eh, ...es más cercano a la gente... ...para escribir un libro pues hay un proceso... ...en soledad escribes tus escritos... ...luego... ...los corriges... ...o te los corrige algún, algún corrector algún amigo, alguna persona que se dedique a esto y luego ya el proceso de conseguir apoyos o, tú, o uno mismo por su cuenta pagar la edición y etcétera, ¿no? La publicación, la, la distribución de los libros pero no hay una respuesta calurosa en el sentido de, de que ves a una persona y te lo expresa Eh, me gustó no me gustó o por qué escribiste eso o por qué no escribes esto entonces en la música es muy diferente en la música hay este un, un contacto muy cercano sobre todo en el transporte urbano eh, y en la calle también eh, porque la gente eh, a, al instante si tiene alguna eh, alguna inquietud no eh, Eh, ...de inmediato se preguntan o se lo expresan... ...hoy estuve cantando una canción de Pancho Madrigal... ...que se llama... ...Desde el primer cigarrillo... ...es una canción de... ...de desamor, de rompimiento... ...y, y a lo mejor mi estado de ánimo... ...me ayudó mucho el día de hoy... ...porque... Yo sentí que la gente se conectó muy bien En varias ocasiones me expresaron que les gustó la canción E incluso me preguntaron que quién era el autor Y dónde podían conseguir alguna versión Te iba a decir, este, por ejemplo Me gustaría, si tienes por ahí algo de memoria También que nos dijeras los títulos de tus libros Y que los ofrecieras al público Si, si están en existencia o no Para este para eso es este programa Para que tú puedas ofrecer Un poco tu trabajo Sí, mira este, Tengo tres libros publicados eh, El primero se llama La muerte y otros vicios Es una edición de autor Que, que yo mismo financié eh, Está otro que se llama Vitirambos que me publicó eh, la editorial Ultravioleta de David Atta, director del Tienque Cultural de Guadalajara, que también es editor, y por último tengo un libro que entre el Ayuntamiento de Arandas y, y una institución de, de trabajo cultural, de eh, que se llama Fundación del Pensamiento de aquí de eh, me publicaron ese el último, se llama Agua de tu Pecho. Eh, desgraciadamente ya las ediciones están agotadas. Se, se puede leer el libro en las bibliotecas aquí en Arandas, están algunos ejemplares en las dos bibliotecas que tenemos. Y, y estoy por escribir otro, pero por el momento está en veremos. Eh, pero sí, no, quiero hacer una revisión de esos libros que te mencioné, Esa es la idea okay. ¿Tienes algo de memoria por ahí que nos puedas complacer para mí y para el público de 360? Sí, con mucho gusto, tengo un poema que se llama Los grillos eh, creo que no está publicado ese, con mucho gusto lo, lo voy a declamar me he despertado en la madrugada con las manos fuera de sí en la oscuridad pesada del amanecer, mis dedos describen la locura como un campo verde con mucho cielo. Las nubes con pedazos de sol me espantan el sueño eficazmente. Por el techo se rueda una música de ausente con notas viejas pero vivas. El silencio se queda en los árboles del parque y los pájaros dormidos se olvidan de despertar. Pero los grillos atraviesan el desierto con su canto Buscando aguas, encontrando luz Muy bonito, muchas gracias ¿Por qué nace o cómo nace hacer poesía? Eh, convertirte en artista, en músico, en poeta Personaje de, de arandas Yo pienso que de otros lugares Bueno eh, eh, Por ahí leí algo Acerca del, del talento Y los dones artísticos eh, Y creo que me parece afinada Esa, esa apreciación este, eh, Creo que es un psicólogo No recuerdo ahorita el nombre Pero decía este señor Que el talento no lo no lo era uno del padre sino que lo era uno de la madre de la mamá y yo en mi caso eh, pues, tuve una madre eh, bueno, era campesina no no era de la ciudad no era citadina pero luego se vino a, a vivir arandas y yo nací aquí en aranda y, y ella pues tenía una forma de ser eh, muy linda muy muy armoniosa, este, eh, muy sencilla, eh, eh, te digo pues una persona del campo. Y, y lo más interesante de esta mujer, que se llamaba Juanita de gallardo que es, que es mi madre, eh, era que le gustaba cantar. Entonces, eh, yo siento que desde desde antes de mi nacimiento yo reconocía su voz, escuchaba su, su canto, Y eso, cuando yo nací, desde los primeros años de edad eh, me llamaba la atención el dibujo, colorear, dibujar, los juguetes pues los desbarataba y luego los volví a armar, este, de otra forma que a mí me hacían mm, la vida muy divertida cuando era niño, después cuando entré a la secundaria... Yo no conocía nada de música, sin embargo, cuando tuve que llevar eh, la asignatura de flauta dulce, a mí se me hizo muy fácil, al grado de que los maestros de flauta siempre me exentaban, no no me hacían examen porque, pues, es que da la casualidad que yo me aprendía las canciones yo solo y, y me sabía más que ellos, entonces pues no, no le veían caso hacerme un examen para ver cómo iba en, en la clase de flauta eh, entonces eh, ahí me, me llamó más la atención la, la música que otras actividades como el dibujo y de ahí me, me dediqué más a la música básicamente ¿Tus conocimientos musicales cuáles son Arandas? Mm, mira este, Melquiades yo eh, me considero ...y lírico... ...autodidacta... ...tomé algunas clases de solfeo... ...pero relativamente pocas... ...este... ...el método de Don Hilar Hilarion Eslava... ...es el método que... ...que se usa mucho aquí en, en Arandas para... ...pues sobre todo en la Escuela de Música... ...de la Banda Municipal... ...para enseñar solfeo... ...este... ...aproximadamente la primera parte tiene... Pues, unas 70, 80 lecciones más o menos hay otra segunda parte de sorteo de, de Don Hilarion Eslava, y yo no pasé de la de la lección 30 de, de, de la primera parte, pero después con el tiempo, eh, cuando me fui a Guadalajara, eh, empecé a trabajar con músicos muy talentosos, Ulises Salazar, Héctor Villicaña, tú mismo recordarás en su grupo La Cruda Dominical, que también tuve ahí un, una temporada de de colaboración y de aprendizaje. Entonces esto a mí me, me sirvió mucho para mejorar mis conocimientos. Sí leo las notas de una manera ahora sí que deletreada y escribir, realmente sé muy poco escribir la notas, pero eh, más bien yo, mi, mi trabajo es este con el oído, con la memoria y, y con la digitación de, de los instrumentos que toco. Esto sería una enseñanza para muchos que son líricos, eh, O que están queriendo aprender de una manera mmm, autodidacta, pues, será Sí, bueno... una enseñanza. Sí, sí, este, lo, lo que pasa es que eh, los tiempos de los años 80, s 90, que fue cuando yo empecé a, a, a, vamos a decir, a despegar en esto de, de, la, de la música en ese momento no había las facilidades que hay. Nosotros en el primer grupo que tuve que se llamaba Tacirri de música latinoamericana Kenarandas, teníamos para, para sacar una canción para ponerla en el grupo, teníamos que ir a Guadalajara, comprar el disco, traerlo a Arandas, ponerlo en el tocadiscos, Kenton, este repasar eh la canción varias veces eh, sacar los tonos para la guitarra para la armonía, para el carango y luego eh, la, la base melódica en las flautas, cena o zampoña y luego las voces copiar la letra a mano era una cosa yo yo la recuerdo con cariño porque era una emoción era una experiencia bastante, bastante nutritiva para el alma porque con todas esas limitantes Eh, al final teníamos resultados bastante aceptables y a nuestro público les gustaba nuestro trabajo cosa que ahora es eh, mucho más fácil para la persona que quiera para el estudiante que quiera aprender pues meterse a una página de internet, por ejemplo la cuerda net, la cuerda.net y ahí está la letra ahí están los tonos eh, puedes cambiar cambiar el tono si quieres que te acomode a tu voz, puedes darle un tono o dos tonos arriba o bajarla, etcétera Las facilidades ahora son enormes, entonces pues son otros tiempos. Pero si las personas que si quieran aprender, eh, vamos, hasta con un cancionero de guitarra fácil, eh, pueden llegar a, a, a dominar el canto o la interpretación con, con una guitarra, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. Y creo que, que las nuevas generaciones tienen que poner atención en eso se puede acudir a una escuela, se puede tener maestro particular o de una institución pública eh, o una escuela profesional o de o de posgrado eh, pero también eh, se puede en solitario y por sí mismo eh, con ganas y con, y con pezón eh, llegar a aprender el arte de la música que fue lo que yo hice ¿no? Este, y más que nada pues este, de los compañeros con los que he trabajado en, en, en todos estos años eh, Te iba a decir ¿Tendrás por allí tu instrumento o algo para que nos deleites con tu trabajo? Con mucho gusto para ti amigo Melquiades y para para el auditorio de, de tu estación voy a interpretar una canción de Julio Numaucher, que, que llegó a grabar Mercedes Sosa. Esta canción se llama Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este. Cambia el pastor su rebaño, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque eso le cause daño, así como todo cambia. bonita melodía este... sí, a mí me encanta desde la primera vez que la oí me gustó mucho y, y nunca me imaginé que yo la iba a llegar a cantar no, uno a veces ni se imagina cosas más más es que hay que ponerse a trabajar así es, así es ¿verdad? bueno ¿y, y algún proyecto algo nuevo que vayas a hacer traigo la ilusión de por medio de de los libros cartoneros que ha a este, promocionado mucho Sergio Pong e Israel Soberanes eh, llegar a publicar mi propio libro cartonero eh, acabo de asistir a Tepatitlán de Morelos eh, a, al curso de de creación de libros artesanales libro objeto y pues vengo muy entusiasmado tengo algunos materiales en, en puerta esperando para publicar y ahora con esta opción de yo mismo poder hacer mis libros sin necesidad de acudir a una imprenta o a una editorial profesional pues eh, ya estoy estoy a punto de preparar el material eh, y pues conseguir las herramientas que son muy básicas no no sé no se necesitan una inversión osa o de mucho dinero para tener tu stock de herramientas e instrumentos para poder editar tú mismo tu libro cartonero miren eh, que básicamente es, es un proyecto ecológico y cultural muy interesante porque se trata de rescatar los, los materiales de desecho como son cartones papeles etcétera que por lo regular van van a dar a los a los basureros de, de las ciudades y en vez de eso este se les da un, otro otro uso que no es reciclaje, es este reusar, volver a usar este una caja de, de zapatos, una caja de, de galletas, en vez de que vaya a dar al, eh, al vertedero, este convertirlos en libros, ¿no? Entonces eh esta es la inquietud que traigo en este momento más que nada eh, hacer un, un libro cartonero Con, con los textos que tengo escritos ya de hace tiempo y que creo valdría la pena publicar tal vez porque son entrañables porque dicen cosas que a mí me son me son importantes entonces eh, creo que a lo mejor eh, a las personas a los lectores les gustaría leer eso y sí con mucho gusto este voy a empezar a, a incursionar en, en el libro cartonero eso es la institución que traigo Hay que hacerlo, hay que hacerlo Para que sigamos adelante con la creatividad Antes de despedirnos mmm, Mándales un mensaje Sí, cómo no Pues es, este Yo eh, Convino ah, Quiero motivar A las personas que disfrutan de leer un libro de poesía, un libro de cuento, una novela o que disfrutan de ver una buena película este escuchar un concierto en vivo o, o transmitido por la red de buena música, tal vez música clásica jazz, rock este, a que si tienen la inquietud de expresar por medio de la letra por medio de, de la imagen tal vez en la pintura tal vez en el teatro por medio del sonido en la música que no se priven que no se queden con la duda que lo inventen y traten de llevarlo a buen fin esa sería mi, mi recomendación gracias Manuel yo muy agradecido que estés con nosotros y aportando y ofreciéndonos tu trabajo y cómo eres tú como persona muchas gracias no, pues, manuel un placer un placer muchas gracias Marqués matías eh, por esta oportunidad eh, los artistas sobre todo los artistas que vamos por la libre eh, no tenemos mucha oportunidad de entrar de entrar a los medios de entrar de entrar al, a los grandes consorcios de, de la comunicación y este tipo de programas este tipo de, de radio independiente de radio cultural pues es una plataforma maravillosa para poder estar a conocer algo de lo que uno hace y pues eh, muy agradecido, muchas gracias por por este regalo y, y ojalá que tu, tu auditorio disfrute eh, o, o se lleve algo interesante para ti con esta charla que hemos mantenido el día de hoy No, pues sí, tenlo por seguro y gracias No, mil gracias Y aquí estamos, otro viernes más. Saludos al compas Sergio Funk y a toda la banda de Radio Cartón 360. Ya estamos en el último mes del año y todo pinta que México no está muy bien. Tenemos que esperar a que termine y saber a cuánto costó el putazo. Pero no dejes de asistir a los eventos de la francachela Filemona 21 En su doceavo aniversario, ya es el último Spring. Apúntense y cooperen. Talleres cartoneros, pláticas, música en vivo, poesía y uno que otro loco perdido. Intercambio de libros cartoneros. Ya saben, evento para todo público y para toda la banda. Los esperamos. Check, check. me presento soy inmigrante, me llama o oh, me llamaste, por mis venas corre sangre, igual que la tuya, mi piel es morena, mi piel es blanca, mi piel es envelada, mi es pálida, mi vida en mi país, porque no había algo que existir, porque tengo una madre por cual yo quiero existir, tengo mi esposa a dos pequeños retoños, por los cuales yo lucho y defiendo de la puta amiga, de que Cualquier hijo de puta que se quiera Pasar de ti y mi familia ¿Por qué? Porque caminé Miles de kilómetros Nadé, nadie, continentes Nadé, pasé por todo Me tomé con cada muro De hierro diferente Hombres armados hasta los dientes Que su lena es I just want to Cuando el mío es I just want the truth Esto me hace pensar, reflexionar Que pasé, hambre, pasé mal Trato para cerrar sin ofender a quien, mis hijos Bájale dos putas, reza tu supuesto apoyo El patismo del cual escones en redes sociales Te crees dueño de todo, mi hermano Cierra boca un momento, mira lo que he pasado Ningún mano es dueño del todo Somos habitantes del mundo que estamos Agrotos, separados, a aislados Nuestro color no define en andada No define ningún lugar Somos libres, pero encarcelados Pero cuando uno quiere cambiar Suena el punto boom un. Una paleta hace que todos temen Corren sin tristeza en bola Me presento, soy mi grande Me llamas, me llamas, me llame ¿Me llamaste? Este, este poema lleva por título Demasiado Bella Demasiado Bella La mujer que robó mi corazón Demasiado Bella La mujer que con su sonrisa Me cautivó Su sonrisa traspasó los horizontes El cielo El costo la galaxias El infinito Robó mi pensamiento Demasiado Bella para este pobre corazón dolorido enamorado perdido en un laberinto amor, sin salida demasiado que bello que perdí la razón por él mi nombre es, el resto Luis Lai, no el explicar, que, de resto martillo y lucibay el fuego que se pierde en fuego aquí mirando el cielo la oscuridad y así estoy recordando tu amor Este cuero lleva por título Esmeralda Esmeralda que hermosa Quiero es la luz de tus ojos y de tu mirada noche, Esmeralda Piedra preciosa Eres tan hermosa Como el resplandor de una bella rosa Chiquilla preciosa Solo quiero ver mi rostro Reflejado en tu mirada Esmeralda Piedra preciosa Luces hermosas Solo quiero ver mi rostro Reflejado en tu mirada Espero que nunca Deje de brillar esa luz Que hay en tus ojos Esmeralda amor, Cuando no te veo explicar. Extraño tu voz Tu sonrisa no Y tu mirada a mí, Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor La hoja pa' hoy en Con la Fifil o la Filemona. En una mañana más fría que las proyecciones del Banco de México, donde se mira que al peso le va como a un perro callejero en puesto de tacos, está Conejomán perdido en un reportaje periodístico de esos que al presidente del ganso cansado lo ponen al cien. Y es posible que en alguna mañanera diga que es prensa reaccionaria o enemiga de la Cuarta TT. El artículo que lo tiene bien ensimismado es ni más ni menos que «Sembrando vida» y «La fábrica de chocolate». Una historia de obras buenas que parecen malas. Al parecer, la nueva tormenta para iniciar el Puente Guadalupe Reyes. Total que nomás no se puede tener calma con el ataque en Guaymas en el mero Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, más los ataques armados con colgados y desplazados que hasta en la visita del presidente a Zacatecas dejan en evidencia lo que todo el país padece y aún no queremos ver. Y en la República de la Desfundación se tiene como evidencia en el conflicto Gober, UDG, Gobierno Fedecerial, que no se ve que se concilien las posturas, pues el origen de la confrontación, las apariencias dejan un rastro que lleva al maldito dinero. Ya la reflexión del superhéroe callejero va en espiral a Conejos Ayulis, cuando, atando cabos y conferencias de prensa fuera del municipio del munícipe. ...cuando llega Fideo el Mota. ¿Qué onda, Ceci? Sí? ¿A poco tal tiempo ya es la hueva del huisache? ¡Una ¡Oh, mano, no! Vengo a que me alivianen, mi compilla. Pues tengo una bronca. No sé por cuál decidirme. Si por la fil o por la filemona. ¿Tú con cuál me recomiendas? el conejo que todas quieren al escuchar la disyuntiva y la recomendación que le pide Fideo. Se siente como si fuera incluido en una lista para ir a votar en la consulta ciudadana por el pacto fiscal y andar peleando con la universidad. Pero se puso al tiro, sin soltar su bolillo, le topa el jale. Al fin y al cabo, es un luchador social al servicio de su pueblo. Sabe dónde buscar, entienden las señales del viento, el curso de las estrellas, interpretar las huellas de un gato berraco o los suspiros de un perro dormido. ya aunque cuando entienden ni más el lenguaje de los emoticones, sabe intuir hasta las malas intenciones del Facebook. Y a la pronta inducción al metaverso, la nueva forma de control ya en curso por lo que más rápido que de lo que se puede explicar por qué alguien le dio en su mauser al páramo, llega con su respuesta. Mira mi compa Fideo en la mota. Luego de lanzarme a un viaje astral a Guanatos, te traigo lo que pude indagar. Espero eso te haga elegir entre dos eventos culturales. ¡Uno! La Fil Guadalajara es un gran espacio de negocios en relación a los libros... ...por lo que la atención a la gente es un requisito... ...y con un país invitado... ...esta vez Perú... ...con un gran control por el tiempo pandémico en que vivimos... ...es un evento masivo... ...en que tiene sus ventajas de ser uno más... ...y tener la posibilidad de encontrar un buen libro... Que en otro momento será un poco difícil conseguirlo, con mucha música, espectáculos y gran promoción, y pues no muy económico, y dos, está por otro lado el encuentro en Guanaifa, en el centro de Guanaifas y Tepatitlán, un movimiento alternativo con LED. ...tras ajedrez, música... ...el movimiento cartonero... ...teatro, performances... ...y autores en propia voz... ...que desde el 2009... ...se la rifan con una propuesta... ...de esas que son desde el barrio... ...para aquellos que buscan... ...lo cercano en las artes... ...con un jale colaborativo... ...de muchos esfuerzos... ...como el de Islas Soberanes... ...Marco Antonio Gabriel Sergio Fong... Igual lo del Centro Cultural Tártaro. Esos esfuerzos juntos es la francachela Filemona 21 Y tres, como te puedes dar color, al optar tu presidente municipal por la naranja de la discordia, renunció a su alma mater, que se en un principio presumió, por lo que en este año ni un pet, ...hasta lo de los tantos espectáculos de la Fil... ...llejarán a este páramo en que se ha convertido el ámbito cultural... ...del municipio de Sayulis... ...que a lo único que aspira... ...es a la borrachera del carnaval como alternativa de las bellas artes... ...por lo que ya se sabe... ...ya sabes... ...a dónde la giras mi fideo... ...si a la fifil ...o a la Filebona... En el informe, el Conejo de la Loma le deja la neta al indeciso fideo, pues se nota que eso de la cultura es complicado en un tiempo pandémico, pero que las opciones son reales. Y la francachela Filemona 21, al ser una propuesta alternativa y de un esfuerzo colectivo, le late. Por lo que sabe que en Guadalajara y Tepatitlán, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, la alternativa es en, en el barrio, en el centro de la ciudad. Salud para todos los cartoneros y los colectivos culturales que se avientan un tiro por la cultura, como David contra Goliat, según cuenta la leyenda. Muitas veces tu corazón Será golpeado sin compasión Es tu corazón Negará el fuego del amor Una luz que ilumina Esta vida perdida Entre las huellas del dolor caen bailan el vals de la muerte y los amantes se hieren nubes manchadas de sal